Juliana, tu mensaje Te escribo esta carta, Juliana Para que sepas Fije por ti, porque porque estaba ciego y mira. Ficka, Nueva York